Día. ¿Cómo anda Matías? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, bien, todo bien. n l i n do día en Mar del Plata?、Eh, calor, pesado, pero medio nublado, pero igual da parida a la playa. a p u d i e r o n disfrutar de la playa vos pues, en esta temporada? No, yo no, no, no, estuve como en la época de asistente, aprovechaba mucho más. Cambia. No, cambia bastante, pero bueno. Así son las cosas. Pero cuando sí, podés,、sí, te haces una escapadita para disfrutar un rato Sí, la... sí, sí, sí, cuando puedo, así、Bien. un rato, tenemos libre, pero poco, poco. Bueno, ¿cómo anda el trabajo por, por este Peñarol que tendrá algunos cambios, fundamentalmente pensando en la Liga de las Américas, Tulo? Que se nos viene este fin de semana, no, el que viene en Mar del Plata. Claro, ahora van a jugar en Cancún y después el 27 arrancan Mar del Plata.、Eh, cerramos la ficha de Roger Dowell, así que. para que nos dé una mano y nos ayude ahí en la posición de la base, que hoy lo tenemos a Leconsta solo, y después con el mismo plantel que, que vimos e n afrontando. Ojalá Fabián pueda llegar,、eh, veremos cómo va evolucionando en estos días, pero seguramente si llega va a estar falto de b a s q u e Pero bueno,、eh, nos daba la posibilidad de r e m e n t o de incorporar y, y así lo hicimos. Y la, la utilización exclusiva para la Liga de las Américas,、eh, que reiteramos, la Directiva de las Américas, el segundo grupo clasificatorio al Final Four, se va a jugar 27, 28 y primero de marzo, la semana que viene, en, en Mar del Plata.、Eh, ¿El extranjero iba a llegar hoy o llegará hoy y se pospuso el vuelo y estará llegando las,、eh, a fines de esta semana? ¿Tú lo ves así? Es así, llega el viernes, iba a llegar、eh, mañana y bueno, ahora、eh, me avisaron que el viernes estaría por la ciudad. Y... ¿Qué tipo de jugador es y dónde querés insertarlo? ¿Cuál sería、eh, la, la, la funcionalidad que te puede dar este, este joven jugador con buenos antecedentes en, en la NCAA? Sí, la idea es que venga de recambio de Ale Costa. Si así lo veo, puede jugar también en la 2 si lo necesitamos, pero inicialmente en la posición de base,、eh, porque vamos a tener tres partidos. Eh, muy intenso, con rivales de gran、eh, poderío y necesitamos estar lo mejor posible. Hasta entonces lo estábamos haciendo con, con Lucho Mazzarelli tirándolo en la base y ya él perdía su esencia y i debía de haberlo traído para hacer escolta, ya quedaba en la nada. Entonces, tratar de poner a cada jugador en su lugar para que rinda lo mejor posible y se sientan cómodos. Entonces,、eh, traer un 1-2 me parece que era. Eh, lo correcto, y, y bueno,、eh, la idea es esa: de estar、eh, sobre todo que pueda mantener、eh, la intensidad y el juego que, que veníamos te, teniendo y tuvimos en Brasil, y después tratar de explotar、eh, sus cualidades, que, que por lo visto la, las tiene ofensivamente en cuanto a su tiro de tres y su cuestión de uno contra uno. Pero bueno, veremos、eh, qué nos encontramos cuando, cuando esté acá y cómo lo podemos. Insertar en el plantel. ¿Analizaste también la posibilidad de un base iraní? ¿Es correcto esto? Sí, sí, es correcto, fue la, la primera idea.、Eh, a ver, ¿cómo de... se llega a pensar en reforzar el plantel con un base por la particularidad, digo, ¿verdad? Capaz, eh, no... No, eh, la particularidad de la nacionalidad, nada、sí. más, porque después、eh, yo lo que estaba buscando era alguien que esté en actividad,、eh, porque todo lo que me estaban ofreciendo era. Jugadores que su último partido había sido en septiembre, en mayo del año pasado, y bueno, él estaba jugando en la Liga de China.、Eh, un jugador que, que tiene muchos antecedentes con su país,、eh, tiene, tiene mundiales, ha clasificado a su selección a varios torneos internacionales、eh, con buenos números. Y bueno, lo vi, me pareció interesante, pero bueno, no, no se llegó、eh, a contratarlo. Y, y ahí quedamos, pero esto estoy hablando hace casi 20-25 días que、uh -huh. empezó la búsqueda y que encont encontré a Maddy Camrani. Exactamente, bueno, naturalmente tiene que ver con el origen, con su nacionalidad, tal vez por la poca tradición de, de, del básquetbol y, y que un entrenador jugando Liga de las Américas. Competencia continental estelar en esta época del año y además teniendo un equipo、sí. protagonista, busque. Por eso te preguntaba, no por ser peyorativo con el jugador, ¿eh? Que no, se... no, no, si yo tampoco,、no. eh, como dijo un buen entrenador, acá no es cuestión de color, si los, los oscuros juegan mejor que los blancos, que religión, nada, acá es tratar de jugar lo mejor posible. Y bueno, había surgido la idea, él tiene. Para mi criterio, buenos antecedentes y un jugador que, que goleaba, que tenía、eh, muchas asistencias en cada temporada que jugaba, promediaba casi 5 o 6 asistencias por temporada, entonces、uh -huh. me pareció interesante.、Eh, había jugado e l Mundial, jugó contra España, le había hecho 18 puntos, un partido muy bueno que hizo.、Eh, y bueno, pero bueno, no, ya está,、eh, historia. Ahora estamos con, con Dowell. El, el, el diagnóstico de Sadi. Eh, teniendo en cuenta, no puntualmente el diagnóstico, pero sí el proceso de recuperación,、eh, y de acuerdo a lo que te cuenta el doctor Paredes y, y los kinesiólogos de Peñarol, ¿va, va avanzando normalmente? ¿Consideras no, no, que a no, corto no, plazo no. lo podés llegar、no. a tener en cuenta? Más allá de pensar si.、Eh, digo, mira, a corto él, plazo, teniendo en cuenta los compromisos por la liga que tienen antes de jugar la Liga de las Américas. Ahí se lesionó el, el 8 de enero.、Sí. Y, y a partir de ahí no hizo. Ni básquet, ni entrenamiento, obviamente ni partido. Llevamos、eh, prácticamente cuarenta y pico de días.、Eh, el, el tema de él es que él tiene un, un fierro en la pierna cuando tuvo una lesión hace seis años atrás. Entonces el golpe le, le hizo un desgarro, pero diferente al desgarro normal. El、uh -huh. desgarro eh, prácticamente eh, tiene 21 días de recuperación y después tendrás. 12, 15 días de acuerdo al jugador para ponerlo en cancha en cuanto a, a la misma intensidad de, de los que están entrenando. Pero bueno, él hizo un desgarro diferente en el cual、eh, no se puede recuperar. Ayer trotó que tenía dolor, así que, que otra vez vuelta atrás,、eh, volvió a hacer bicicleta.、Eh, ni siquiera desde el 8 está, está parado、eh, sin tocar una bola, sí, sí. sin tirar al ar o nada. Así que veremos ahora、eh, si hacen una interconsulta y ver、eh, Por dónde se encara el tema, pero ya son muchos días en l a s cuales estamos con un solo base e inventando jugadores en otra posición. Pero lo, lo veo medio difícil que él pueda llevar. Ojalá me confunda, porque en realidad lo que queremos es tener. e n t e n t o el mejor poderío posible y, sobre todo, en esa posición, que más allá de conocer los sistemas de. De tu equipo, tener que conocer a tus compañeros cómo le s gusta jugar, cómo le s gusta que le s pase la bola, etcétera, etcétera. Y, y qué mejor que un nacional que está de principio de temporada y conoce la liga y conoce a sus compañeros. Así que ojalá me equivoque y lo podamos tener para, para el 27. Y coincidés conmigo hablando de esta posición tan determinante en el juego que. El arranque de año de Ale c o s t a n fue muy, pero muy bueno, teniendo en cuenta además la ausencia del de base extranjero que van a tener para la Liga de las Américas y la ausencia de Sadi, que ha jugado muy, pero muy bien, tal vez hasta mejor de lo que había terminado e l 2014. Sí, él、eh, a partir de enero tuvo,、eh, tuvo unos partidos extraordinarios.、Eh, creo que también es el tiempo de, de adaptación. Él venía de, de un equipo que jugaba y de un entrenador que jugaba diferente a lo que nosotros lo hacemos. Vos p e n s á que hace prácticamente siete años que venimos con la misma ofensiva, la misma idea de juego, o por lo menos intentarla,、sí. y todo lleva a su proceso, más en una posición como la del base,、eh, donde tiene que hacer、eh, jugar a su equipo, a su s jugador, a su a s s compañero, s y creo que ese tiempo, bueno, eh, él eh, lo aprovechó y a partir de ahora creo que hizo un gran torneo en Brasil y, y, y grandes partidos de Liga Nacional, ojalá. Siga, mantenga y lo pueda elevar su nivel, porque le va a venir, primero viene el equipo y después viene a él. Así que me pone contento porque es un jugador y, y una persona que vive entrenando, vive escuchando, absorbiendo y tratando de, de aplicarlo después en el juego. Sí, sí, es un muy buen pibe, además、eh, nos alegramos que le esté yendo bien, porque además tiene todas las cualidades, inclusive、eh, tiene hasta estatura y, y capacidad sí, atlética sí. que hace tiempo que no veíamos en un base en la Argentina. Tal cual, tiene talla, tiene intensidad, tiene envergadura,、eh, ha mejorado muchísimo su tiro de treta con confianza.、Eh, y bueno, bienvenido sea que esté en este nivel. t ú l o te pregunto un par más y, y, y te dejo que.、Eh, creo que me dijiste que tal vez iba, iba a ir un rato a la playa.、Eh, no, no, no. no, hoy, no. Hoy, no hoy,、eh, hoy no. ¿Cuál es la situación de Giddens en el equipo? ¿Cómo qué? Eh, no entiendo. ¿Y Por un rumor que a partir de una, de una lesión podría llegar a ser cortado. No, él, él tiene una lesión y está siendo tratado por el médico y quinesiólogo. Pero sería bueno que los rumores sean confirmados、eh, con nombre y apellido y que sea.、Eh, porque si no, de rumores lo único que hacen es eh, contaminar eh, nuestro trabajo y contaminar el día a día y, y crear fastidio en algo que. Que por ahí es cierto, pero si fuese cierto que, que sea con más、eh, credibilidad y con más nombre y apellido que yo. Me dijo el Tulo p r i m e r o que va a ser cortado、sí. el asistente técnico. Listo, te molestó、eh, el rumor.、Eh, no, me,、eh, porque ustedes no se dan cuenta del daño que hacen,、eh, porque nosotros convivimos toda la vida y que venga una persona que lea algo que, que por ahí es cierto, no digo que no, pero. Eh, no pueden、eh, ser rumores, porque yo digo el día de mañana que Matías Traversa está, está, está, y no, me dijo, y yo, qué sé yo, no, no, va, no, no me gusta porque、eh, considero que soy buen tipo, no me g u s t a、eh, esas cosas, seré mal entrenador, pero buena gente seguro lo soy, y lo único que hacen es、eh, crear malestar en algo que, que no hay, que no hay, no existe, pero bueno, esas、eh, son las reglas de l juego. Pero, a ver, para pasarlo en claro, por eso te lo pregunto sí, inclusive.、Eh, dime. Él tiene una lesión, se está recuperando y de recuperarse podría permanecer en el equipo. ¿Esto es así? No, él, él tiene una lesión y, y está con tratamiento médico, kinesiológico y, y entrenando.、Eh, esa es la realidad. Perfecto. A veces le p e r m i t e entrenar、eh, y a veces no, pero es eso lo que hay.、Eh, nada más que eso. Después. Si lo cortamos o no lo cortamos, si el día. Mira, te cuento así: una, una cortita con, con Fischer.、Eh, empezaron a decir que estaba cortado, que, que lo cortamos, que lo cortamos, que lo cortamos. Y pasaron prácticamente dos meses de, del rumor ese que tiraron. ¿Mm? Y después sí, terminó siendo cortado porque no rendía, no por otra cosa. Pero、eh, durante esos dos meses,、eh, el jugador está mal, él es su trabajo. Eh, nosotros convivimos día a día con personas,、eh, no se dan cuenta por ahí、eh, el daño que hacen por, por un rumor. Ahora, si hay algo concreto, me parece b á l i d o Como te dije, me dijo el Tulo Rivero que va a ser c o r t a d o el preparador físico. Y sí, sí, bueno, sí entiendo, entiendo.、Eh, es así, pero ¿qué va a hacer? Nada, ya está. Y en líneas generales, ¿tu Peñarol cómo está? Esta es la última.、Eh, pensando en el gran desafío que se han puesto, que es meterse en el Final Four de la Liga de las Américas y, naturalmente, competir e intentar ganar el título continental. En cuanto a alguna molestia que tenía Leo, alguna molestia también de, de, de, de Adrián Boccia, ¿y cómo está entrenando y cómo tienen las expectativas puestas en el fin de semana que viene en Mar del Plata? No, la verdad que nos vino muy bien、eh, la cancelación de la gira que teníamos por el norte. Claro. Eh, eso, la verdad, que nos vino barro para estar a Cámara de Plata, poder reagrupar、eh, y poner energía en lo nuestro,、eh, porque tuvimos、eh, varios inconvenientes a la hora de, de preparar los partidos, porque teníamos varios jugadores、eh, internados, con、eh, molestias, con. Bueno, nada, sí que nos vino bien. Y ahora el, el gran objetivo es. Eh, poder clasificar、eh, al Final Four, ese es el objetivo que tenemos. Lo, lo hablamos, sabemos que el club, la dirigencia, está haciendo un esfuerzo gigante de traer un cuadrangular a, a Marvel.、Eh, así que, bueno, va a estar en nosotros poder llegar de la mejor manera posible. Y como te dije hace un rato, nos vino bien quedarnos acá. Solamente tenemos la salida a Bahía Blanca, que es el día 23. Claro. Y ya después eh, volver eh, a Marvel y, y ya、eh, enfocarnos en, en el primer.、Eh, Rival, que, que bueno, como todo cuadrangular semifinal va a ser durísimo porque estamos hablando de, de grandes equipos:、eh, campeón mexicano, el campeón、eh, brasilero, Trotamundo. Que ¿no? bueno que va a estar además con Flamengo.、Eh, y, que, y, que va, y, va, y... va a estar muy bueno. Ha mejorado muchísimo el nivel del torneo sí, año sí, tras sí. año. Ya lo, los jugadores y los entrenadores y la dirigencia、eh, tratan de, de, de mejorar、eh, sus planteles. Y bueno, y de hecho. Están ahí viendo en Puerto Rico, en Venezuela, cambiar el calendario local para llegar mejor、eh, preparado a la Liga、sí. de las a m é r i c a s porque se están dando cuenta que es un torneo de gran valía. Sí, porque el, en Venezuela ya hace una temporada que lo vienen pensando. Lo de Puerto Rico、sí. es más prematuro, pero lo presentaron también oficialmente、Exacto. en el Comité del Básquetbol Superior Nacional. Es necesario porque、eh, Capitán e de Arecibo hace un tremendo esfuerzo por meterse en la pretemporada. Tengamos en cuenta, Tulo, todavía no comenzó la Liga de Puerto Rico. Ah, sí, sí, sí、no, s la de Venezuela comenzó ahora. El, claro, la semana el, pasada. c a t r tres días, cuatro, exactamente. Y sí, la sí. de Puerto Rico, donde va a trabajar Oveja,、eh, sí. que debe andar, tal vez s í e n dando una vueltita en la playa de Mar del Plata, eh, eh, estará comenzando a fines de este mes y.、Sí. Y con la particularidad también que, por ejemplo,、eh, Capitán de a r e c i b o lo toma como una competencia más que importante porque participó en todas las ediciones de la Liga de las a m é r i c a s Exactamente, p a r t i c u l a Y l a m e n t a b e m e n e siempre con buenos planteles, pero con poco rodaje. Así que eso también está bueno, de que se metan en el calendario y que adelanten un poquito, como lo hizo ya la temporada pasada, el calendario de México.、Claro. que también Sí, puede aparte ahora t e n é s también、eh, el incentivo deportivo y económico en cuanto a que vas a jugar、eh, la final del mundo, por e j m p l o de m é x i e o Entonces creo que es un torneo que está, está muy fuerte, muy,、eh, muy bien、eh, organizado y armado. Y creo que los、eh, países están dando cuenta que bueno, tendrán que empezar antes la competencia para que lleguen rodados y, y tengan más chance s de, de poder、eh, seguir avanzando en el torneo. Así que eso habla bien de, de que se está jugando la Liga de Las Américas a buen nivel. Tú le d i un abrazo grande. que, que、claro. esté bien y Ojalá que nos podamos ver la, la semana que viene o、no, la otra en Mar del Plata mirando un rato de básquetbol. Bueno, dale, dale. Un abrazo grande. Hasta luego. El tulo Fernando Rivero, el entrenador de Peñarol.